¿Cómo estás? Saludándote. No sé cuándo fue. Muy buenas noches. Que a hablar solo. No te sé de Aquí desde la ciudad de Buenos Aires, desde muy lejos. Aquel día en que se me escapó. Viniendo a este encuentro de jueves noche. Novedades, novedades, tenemos presi nuevo. Lo gracioso de toda esta estampida de la derecha y de pseudoderechas y de protoderechas y de todo eso es cómo muestran la hilacha, ¿no? Es el único, es el único placer. Como gente que se dice digna, autónoma y todo eso, se arrastra. Eso es lo gracioso, si hay algo gracioso, ¿no? Es trágico todo. Basta. Yo te estaba saludando, simplemente, ¿cómo estás? Una noche como esta. Eh, 93.5 FM Álvarez. Más de un perro ladrador, o fue aquel pájaro en mano que en las manos se nos asfixió. Yo tengo calor, eh. No sé qué pasa por allá, no se paran unas horas todavía, porque vengo del pasado, sépanlo, eh. Mi nombre es Carlos Bonano, ¿cómo estás? La vida estaba por llegar. Un rato de radio, un rato de música Micrófono grande, así que por ahí vas a escuchar los perros del vecino y todo eso Hola, hola Bienvenida, bienvenido Lo dijo Javier Gurruchaga hace muchos años. Bueno, hace muchos años, hace dos o tres. Riámonos, ahora que todavía podemos. La mofa, la mofa, la mofa. No perder el sentido del humor. Yer, gurrucha, ka... La Orquesta Mondragón Vas a volverte loca con mi voz sheriff Me mexicano con mucha razón Si para el reloj el al al fin baja Thank you. El mejor guionista y el más precibato ¡Yeah! ¡Que vine viene, viene! si no fuera espantoso, ¿verdad? Y del otro lado nosotros... Dayan de Noir. Volver a escuchar esta canción. Volver a sentir este mundo que nos toca Los invito gente sola a soltar las flores de su húmeda celda rompiendo los cerrojos aili rompiendo las raíces y así nuncacan pérez que se entregue el que escribe al libre ejercicio de las alas ¿de qué lado te gusta más la moneda? Hoy los invito gente sola a emprender como ellas un límpido vuelo de De palomas. Para la buena memoria a los presos políticos. Siguen ardiendo todos los nombres, todos los sueños. Dachau, Auschwitz, Treblinka siguen quemando todos los recuerdos y son las bocas de las chimeneas el horizonte de los días venideros hay una niña en Dajau que no quiere ser mujer y oculta la redondez del muslo oprime sus pechos para evitar que estallen de hermosura animal y primavera hay Entre los espinos de Dachau, un arbusto reseco donde hubo una niña que no llegó a ser mujer. Y entre Blinka, hay una mujer, una madre en pedazos acunando ceniza. Hay, entre las cenizas de Auschwitz, árboles talados como hombres, como hombres de Auschwitz. En el viento Una nube de voces y de gritos De la que tengo buena memoria Porque puedo escribirte Tu amor Es una olorosa manzana verde Plegada bajo mi almohada Pero aún arden Dachau, Auschwitz, Treblinka Los ecos de sus vientres Llevados por un viento de usinas Trabajando Para invertir el curso de la vida Puedo escribirte Tu amor Es un sol, niño Que se sienta conmigo en la ventana En los domingos grises Pero aún Arden Dachau Auschwitz Treblinka Están ahí Sobre tus labios, amor Y no es un mal sueño Y los nombres de hoy, ¿no? Yemen, Gaza, Ucrania Y no nos hagamos los tontos Venezuela, Nicaragua Y tantos otros, ¿no? Esa tristeza que tiene cansado viene de manos abiertas Eduardo Mateo manos que han escapado por manos que han escapado Dayan de Noir esa tristeza que cuelga los años los años dónde termina tu perro 68, 69 era esto. de Noir, de dónde vino, ¿no? Es una hermosísima mujer que ya ha doblado los 70 años y que integró este combo que celebraba, que despedía a Atilio Duncan Pérez Macunaima. Nos vamos a quedar otra vez con esto un rato. Ya hicimos dos veces este programa, pero tengo ganas de escuchar de nuevo estas canciones. Y si es posible que se escuchen un poquito mejor que en ese momento. Atilio Duncan Pérez da Cuña. Pásaro de Aurora, si existiese así, un pájaro de la aurora, canto de la mañana lleno de la gracia de todas las mañanas del mundo, prodigioso y esquivo como un gol sobre la hora, el último bus a ninguna parte, un billete premiado de lotería o la primera dama de Francia, él cantaría todas las saudades al sur del sur. Poesía militante, poesía urbana, poesía, de cualquier manera, ¿no? Atilio Duncan Pérez, Macunaíma, un activista cultural, un hombre de radio, un hombre de letras, un hombre de publicidad. Montevideo 1950 y pocos hasta hace tres años. Y un puñado de artistas le han puesto música. El macu está cantao. Está cantado. De varias latitudes vienen las voces. Siempre me da una señal a la luz de los ojos, me quita la tempestad del pecho. En un recodo del camino, un cartel luminoso invita a detenerse, un bar de barras y estrellas «Está como estaqueado en medio del camino», dice Víctor Cuna. «Y los demás pensamos que hay que cargar agua para el mate. Y descargar también. Cambiar el agua», dice Pereira. Y se queda congelado. En una mesa hay un tipo parecido a barlota, una suerte de lebrero yanqui con gruesos lentes y una protuberancia en la cabeza. Después. Su infierno, una noche de luna Está fumando y marca en una planilla los cigarrillos que se fuma Avanzo hacia la mesa, le pregunto por una gasolinera El tipo se seca una lágrima metafísica y me mira fijamente Sus ojos me dicen Soy yo, caballo perdido, no me reconoces Los milagros no se hacen con efectos especiales. Recuerdo que una vez el turco Natán subió a un ómnibus con su niña de la mano. Ella le dio un tironcito de manga y le dijo, «Ahí está el hebrero», y estaba, a pesar de que ya se había muerto. Los ojos del tipo del bar cantan, «Lebrero dice entonces, si querés que suceda, sucederá, solo tenés que contarlo bien». Una ceja se arquea, como un gato. A pesar de nosotros Que podemos edificar un hijo Demoler un hombre Hasta los cimientos A pesar de nosotros Que andamos bajo los árboles Como héroes Traidores sin remedio A pesar de nosotros Somos la dentellada de caníbal, y sin embargo en un rincón del día para la mano del amigo a pesar de nosotros emudecido son la canción en vigilia en un silbido bajo la chimenea Podemos edificar mi hijo, demoler un hombre hasta los cimientos A pesar de nosotros, ausentes a la hora del crepúsculo Lavándonos la cara en el rocío, innecesarios, imprescindibles A pesar de nosotros, los cantores de estrellas y dioses Encima de la torre de Babel, arrastrándonos entre las sombras, a pesar de nosotros, dibujado por la boca de los niños, donde crecen las uñas, donde apunta el colmillo, se afirma el alba. Tilio Duncan Pérez poca gente tejió vínculos entre Montevideo y Río Grande do Sul como él aquí eso se vuelve a cristalizar con Bebeto Albaez al mando un late, es el corazón y hace pipí. En ese desierto hay un fuego Vamos hacia el oeste para ver El último poeta Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat. Aquí vamos de nuevo On the road again Es un baño verde y en el fondo la carretera se extiende, como me gustaría de escuchar Steppenhoff, más se ha dormido el rock and roll. El hombre es me embotido con la. Sirena nocturna del desierto suen. Lejos del fuego el mar es un teléfono azul. Pit, pit, pit, beat, Pit, pit, beat. Soy yo, caballo perdido. No me reconoces. Poemas, no trotacalle, si. El viento con el ritmo cardíaco de la resistencia, un peleador, un urubitnik. La muerte está siempre sentada. El único lugar donde el horizonte es un espejo, donde podemos mirarnos. Hoy, hoy, hoy, hoy oh, y no me dejo, quién sabe mañana, soy, soy, soy, soy apenas. Y lejos de las lunas de Saturno, cerca de un mundo atravesado por dudas y la crueldad de los hombres, una melodía recorre cada luna como la sombra de una mujer. Sacude las cenizas del alma, despabila el pájaro cantor que duerme en el desván de la vida cotidiana. Atilio Duncan Pérez Dacuna Artur De Faria Porto Alegre Montevideo El Maco Calma, embrilhado de redes muelles amarras, em forçada quietú, de barca sem encajada. sa fina tambores hacia la tempestad viejo lobo callado Makunaima se cargaba a cualquier conducta estalinista. Así le fue, ¿no? Elvio Rodríguez Barilari se pone al frente de esto. Osip Mandelstam, los gulag, que también son contemporáneos, aunque un poco menos crueles, quién sabe, si menos. Atilio Duncan Pérez la cuña Mezclando el aquí y allá Macunaíma está cantado El poeta Ossip Mandelstam Era frágil y vulnerable Como una violeta africana En medio de un baldío Cercado por los ojos del la... amo de todas las rusias, hortivas vecinales y chivatos de toda La Haya. Rodeado de antiguos colegas de la Unión de Escritores, su apartamento, un campo de juegos rabiosos y perversos de Laurent Iberia y la policía política. La policía política la KGB. Apoya más, si, su poesía, una voz leve, como un de la pavlova quedaron atrapados como una mariposa distraída por el verano en papel matamoncas secuestrados sus poemas en periódicos y archivos al mayor orpebre de rimas en lengua rusa no lo editaban y le pegaban sin que les hiciera nada sin que yo les haga nada, decía Camión. Una madrugada, a la hora en la que los tiranos planean sus jugadas, lo llamó Stalin. ¿Qué pasa camarada Mandelstam? ¿Tiene usted que descansar? Dijo Stalin, con esa voz que tenía. Y lo envió a una casa de descanso de la Unión de Escritores, donde días después fue detenido. He enviado a Angular Sí Angular Angular Angular Angular Angular por su dignidad, convertido en un espectro, Osip se tambaleó frente a la estufa, por última vez en aquel mundo helado, Irguió la cabeza de hombre honrado y dijo, ya está listo, el té ya está listo. trovadores y otras líderes, este disco los reúne, porque el Macu está cantado. Piano historias contadas sobre la melancolía de un tiempo que repele toda sutileza quería poner la versión en vivo porque pongo esta, ¿eh? explícame. Sin remedio, un contrabajo de caja, como un mascaron de pro de un galón español, marcando el paso como tacones, descendiendo al fondo del bosque. como tacones descendiendo al fondo del mundo una estrella dorada de licor sobre la niebla y Osvaldo sentado Osvaldo era Osvaldo Fatoruso La sutileza es la música ¿Viste que en vivo suena mejor? Bueno, es más visceral, qué sé yo, si suena mejor. Un piano vertical. Nos vamos de esta sutileza a otra. Apareció un disco nuevo de la ya mítica Laya. disco que en realidad era un demo previo a su primer trabajo. Se nos fue hace unos cuantos años, laya junto a Yves de Rossier. Alfredo Jiménez ¿Cuántas veces te oí sin miedo repetir? Tú naciste sin suerte. Dice un artículo que estos temas están grabados en el 94 en la provincia de Quebec. 12 temas de un álbum que perfilan el sonido que se convertiría en el estilo de Laya de Cela, junto al guitarrista Yves Desoré que luego se materializaría en un trabajo hecho y derecho en el año 97 llamado La Llorona. El guitarrista produjo tanto este demo como el disco que fue La Llorona eh, y se anunciaba a principios de este 2024 la salida de este disco, de estos demos, proyectando la figura de Laya en las paredes de sitios conocidos icónicos de la ciudad de Quebec donde ella vivió entre tantos, ¿no? Porque fue una mina que que anduvo caminos. Nació en una familia de circo y demás. Laya es loco estrenar algo de Laya porque ya no es posible, pero hagamos como que lo es. <risa> Obviamente nos vamos a ir por los que están en castellano. ¿no? Y amar es una pena, una pena de amor y de infinito, y no necesito amar, tengo vergüenza. Me volver a querer lo que he querido. Toda repetición es una ofensa y todas sus presiones un olvido desdeño semejante a los dioses yo seguiré luchando por mi suerte sin escuchar la empantada voces de los envenenados por la muerte no necesito amor. absurdo fuera repetir el sermón de la montaña por eso de llevar hasta que mueras todo el odio muerda que mi acompañe. son demos son nuevos la vieja intensidad de la haya de cela frágil Arrolladora de fuerza Y frágil ¿Cómo te explico eso? La conocí en televisión, en un show En Quebec Aunque mi vida esté De sombras llenas. Por esos años, 95, 97 no necesito amar, no necesito yo comprendo que amar es una pena. No sabía quién era. Tardé algunos años en identificar esa persona con esta historia. Y no necesito amar. Tengo vergüenza de volver a querer. Y durante algunos años fue la anónima del video, que no tenía nombre. sus presiones un olvido y cantaba llosa, a los dioses. entre otras cosas Los peces que no sé si será la que vamos a poner ahora por ahí es la misma por supuesto en otro tempo cantaba esta y cantaba la del año nuevo que ahora no me acuerdo el título entero se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero miras como beben Los peces en el rio Pero miras como beben Por era yo nacido Beben y beben Y vuelven a beber vecesces el por y a ver cómo hace mi longa sentimental mi longa que hizo tu ausencia mi longa sentimental uno se queja llorando pensando che fu Tan especial te diría que esto tiene destino de hit histórico. Mi longa quiso tu Olvidar las rabias Porque ya Te perdoné tal vez No lo sepa nunca Tal vez No lo puedas creer día se estrena un póstumo una vieja bodega abandoné muebles de madera poca gente un escenario minúsculo y así abandon la mujer que a mí me ofenda y que todo suceda no Voy a buscar otro amor que comprenda la otra el olvido que Es toda una elección cantar en un semicastellano en Canadá Que habla inglés y francés, ¿no? Voy a buscar otro amor que me comprenda La otra la olvido cada día más más El, último, dale. el viejo río que va Cruzando el amanecer Con gran cama rotada Y a avance suma coba y de Uno bien Rumbo a la cosecha cosechera yo seré Y entre copas blancas mi esperanza cantaré con unos curtidos dejaré en el algodón mi corazón La tierra de Chaco que rachera y mantaraz Vendera mi sangre como un ronco sapugay, Y será en el surco mi sombrero bajo el sol La tierra de Chaco, que rachera levantarás Venderá mi sangre como un ronco zapugalle Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro peña Algodón que se va, que se va, que se va Carta blanda mojada de luna y sudor. Ranchito borracho de sueños y amor quiero yo algodón que se va que se va carta blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor Cosas sucedían de nuevo cuando esta mina las cantaba, eh. Impresionante. Eterna, luminosa, tenue. Impresionante. Este es ritmo sabroso. Me facharon la cartera y el carne. Este es este ritmo, sabroso. Subieron las tarifas de nuevo este mes. ¿Se está escuchando mejor la cacharrería esta o me parece a mí? Está la gente idiota inventando que hace. Este es ritmo, sabroso. Bueno, bueno, bueno, gracias Gracias que nos vamos Una noche como esta, gracias 93.5 FM Álvarez, gracias Los jueves estamos acá Los jueves nos encontramos En el... Sutilezas que nos gustan que nos encuentran atras... Haciéndole el aguante a tanta fealdad es Se entiende la contraseña ¿Verdad? La este es este Mi nombre es Carlos Bonano, te agradezco Muy buenas noches. Me están pegando bato y no quiere gritar. Estás coger la verdad. Está la bolsa negra, se una llave. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borrachiquinado en la calle. Está hablando en la tele que tú sabes. Mi mente toma cada la que chara, mi cuerpo una vara. Mi sombra está revolución. Mi paso recorriendo de memoria ya toda la habana. Socotora la nación, tú que no hay nada. sé que no hay nada. sé que no hay nada dentro ni fuera del show. Solo el poder o entre la verdad. Solo la bolsa llena se da como llave. Solo una madre llorando que cocinar. Solo un hijo borracho y tirado en la calle. Solo hablando en la tele. Solo hablando en la tele y tú sabes quien tu sabes quien tu sabes está este es ritmo sabroso